Fronteras del futuro No es un sueño Ya es realidad en viajar en el espacio Y en el tiempo Eso pasará en el futuro Cuando atravesamos las fronteras del futuro Lo que hacemos aquí Con Javier Sevillano, Javier Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? ¿Digo yo que eso va a pasar? ¿Tú crees que va a pasar? Bueno, de estamos... momento se está intentando, ¿no? Está lo que... ¿Pero que va a ser tipo Star Trek o cómo? Pues algo así es. Ahora estoy aquí, ahora estoy allí, más o menos. <ríe> no, bueno, hablando en serio, la ciencia lo que no ha conseguido todavía es teletransportar objetos, ya que la, la materia y la energía a día de hoy no puede ser teletransportada. Pero la identidad cuántica de una partícula, es decir... Su estructura más íntima sí puede ser objeto de, de teletransportación de tele. Esto se sabe desde 1993 y en 1997 ya se probó experimentalmente. Y a día de hoy, esta teletransportación eh, em, em, empezó siendo a muy pequeña distancia, un metro, uh -huh. luego dos metros, y a día de hoy ya eh, se puede realizar siempre en eh, partículas elementales a distancias variables. Es decir, desde eh, incluso se ha realizado en el espacio y bajo el agua. Ahora bien... Lo que aporta este nuevo experimento realizado en la Universidad de Yokohama en, en, en Japón Es algo. Mmm, es que es un japoneses porque es cuántico. ¿Cuántico y, no. bueno, y así como no se les entiende, claro. pues cuanto se explique tampoco hace falta claro, que se explique. Exactamente. Le, le, siempre estamos hablando de la física cuántica, de la, de, sobre todo de la, la, prever, infor sí. la informática. cuántica, ¿no? Sí, es la, sí, sí. la informática de vanguardia del futuro en el que vamos a poder eh, realizar muchos más eh, operaciones en, con un ordenador y el, la informática va a dar un, un paso de gigante que mm, casi no prevemos ¿no? lo, lo que ocurre es que mm, la teleportación cuántica sí la han hecho posible en estos laboratorios de la Universidad de Yokohama gracias a un fenómeno que se llama el entrelazamiento cuántico que es una propiedad única de las partículas estas que hemos es, dicho viene a ser como el, estar en dos sitios a la vamos a ver, ¿no? es, cuando dos partículas se entrelazan y se funden durante un tiempo están juntas y fundiéndose durante un tiempo es que tienen <coughs> mucho amor mantienen un vínculo es claro. decir mantienen un amor como tú muy bien dices un vínculo que todavía no eh, a nivel científico no está explicado cuál es el, el, el fondo de ese vínculo ¿no? incluso Mantiene ese vínculo una vez separados y aunque estén a muy larga distancia, estén muy distantes unos... De... ¿Amor entre partículas? Claro, lo lo claro, que le pasa sí, a una, no... le pasa a la otra, sí, ¿no? Sí, no, sí, cuando nosotros actuamos una vez separadas esas partículas que han estado eh, eh, fundidas en, en un cierto tiempo, cuando actuamos sobre una de estas partículas elementales, se refleja de forma instantánea en su pareja, ah. aunque... Eh, esta otra eh, pareja esté muy, a, a muy larga distancia muy y sin necesidad de, evidentemente de cable alguno ni de conexión aparentemente ¿Mm? alguna es decir, hay una replicación en la pareja de todo lo que hacemos en, en la otra parte de la pareja, es decir, que esa información se transporta lo que hacemos, esa información que no es ni materia ni energía eh, se, trans, se, le, se teletransporta de forma rápida e, y espontáneamente, esto es lo que ya se conocía ya se sabía es lo que hemos hablado que ya se sabía desde 1993 y se consiguió eh, eh, eh, realizarlo experimentalmente en 1997 pero ahora se ha conseguido ...un paso muy importante, una, una proeza, eh, otra proeza tecnológica dentro de este mundo... ...que va a ser muy importante para eh, el mundo de la tecnología cuántica, ¿no? la, inf la informática cuántica... ...que es decir, eh, en realizar esta teleportación en el interior de un diamante. Ah. ¿Y por qué de un diamante? Porque se sabe por eh, experimentos anteriores que un diamante puede albergar una gran cantidad de datos y además datos con una eh, cierta seguridad. Es decir, que es muy factible y es muy... Eh, de ahí eso de un diamante es para siempre. Sí, para siempre, como decía el anuncio. ¿no? <risas> claro. Y eh, eh, no solo lo han hecho en diamantes, sino que en diamantes artificiales que han eh, replicado para est estos fenómenos, eh, lo, lo han comprobado. ¿no? La gran cantidad de información que puede albergar un diamante y ahora lo han, han conseguido la eh, teletransportación alimentaria interior de un diamante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo, lo, lo, lo llaman una proeza tecnológica de cara a la informática cuántica? Bueno, eh, habría que, eh, tenemos que acudir a, a saber cómo es un diamante, que es la forma más estable sí. del carbono, y sus, sus átomos lo que forman es una red muy estable, muy consistente, y, eh, pero que en ocasiones Eh, tiene un defecto, que es eh, conocido como el, el defecto del centro nitrógeno vacante. Uh -huh. este, el, este, este defecto, el centro nitrógeno vacante, nitrógeno, no hidrógeno, eh, eh, ocurre cuando un átomo de hidrógeno, es decir, solo un átomo de hidrógeno, ocupa un, un espacio libre, una vacante, dejada por los átomos de carbono. Es decir, eh, los átomos de carbón, c 2 lo que hace es que de, eh, eh, dejan un hueco libre ...que ocupa un átomo de, eh, de nitrógeno. Como es sólo un átomo de nitrógeno... ...y lo que antes había eran dos átomos de carbono... ...un C2... ...y ahora sólo hay un N... ...queda un hueco libre. Es decir, queda un agujero susceptible de ser ocupado por algo. Este defecto que presentan a veces los diamantes es lo que los científicos, este agujero, han aprovechado para introducir algo ahí. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han teletransportado al interior del, del, del diamante? Bueno, pues lo que crean es un, eh, un campo magnético alrededor del diamante y usan este campo magnético para transferir información al, al al someter al diamante a un campo magnético externo, ¿no? ...y por medio de las microondas de este campo magnético... ...lo que hacen es que transmiten la polarización de un fotón... ...de la periferia, uh -huh. de, de la zona externa del, del diamante... ...y eh, por medio de esta polarización de este campo magnético creado... Sí. ...introducen, eh, eh, consiguen eh, introducir en ese hueco libre... ...en ese defecto que tiene el, el diamante... ...la información que quieran... ...que quieren... Eh, ...al interior del diamante... ...y como hemos dicho antes... ...como el diamante es... Eh, ...una estructura que puede albergar... ...por experiencias que han tenido, ha habido anteriormente... ...muchísima información... Y además, de forma muy segura, es una forma de encriptar información uh -huh. en, en, en, en la tecnología de informática del futuro cuántica, es la forma de introducir esa información y que además eh, permanezca, sea muy segura, sea, tenga una encriptación muy fuerte y muy segura. Esto es un paso importante sí. a, la, a la informática del futuro hasta que poco a poco, y la que ya llevamos mucho tiempo hablando, cuándo va a llegar, cuándo va a llegar y que todo el mundo habla que va a ser este paso de gigante en la, infor la información la puede muy rápidamente si va rápida Todavía va a ir más rápida con, claro, eh, con lo cuántico, y, y, y, con so esa tecnología. Y, y sobre todo, eh, el disponer de esta, de, este, eh, de esta nueva tecnología con diamantes para almacenar eh, información muy importante. Va a salir muy caro los ordenadores. no ¿eh? claro, eso lo he te pensado. Te que <risa> que van, a ser, van a ser los ordenadores, van a ser <risa> carísimos, carísimos. <risa> no, mía. Mamá mía. Sí, si son, si son artificiales... La intención ya. es... Ya experimentar claro, eso ahora eso con el diamante y crear y una posibilidad futuro, claro. exactamente ya eh, comentan esta esta información que eh, la han experimentado con eh, bueno, es Varosky, estru estructuras con, con estructuras artificiales semejantes o parecidas lo más eh, ah, sí, sí. Eh, diamantes artificiales claro. ¿no? Porque evidentemente el diamante natural en, en, en bruto empleado para esto pues sí yo creo que se un poquito Pero, un ojo de mía, la cara saldría tremendo. ¿no? Pero bueno, es una forma mm, eh, nueva nueva Y lo que pretenden, más que no solo almacenar la, una de las propiedades del diamante eh, aplicado en, en esta situación, es que eh, sirven como repetidores cuánticos para poder eh, crear redes cuánticas uh -huh. eh, en base a, a los qubits estos, que os acordáis que una vez que hablamos también de todo esto de la, de la informática cuántica, que eh, aquí las, las unidades básicas de la computación cuántica se llaman qubits, ¿no? Entonces, no sólo van a servir para almacenar esta información, para encriptarla de forma muy segura, sino también, como elementos repetidores para poder formar grandes redes de informática cuántica basada sí. en, en los qubits. Es un poco la idea que tienen eh, a futuro puesto los, los uh -huh. investigadores no sólo como almacén de esta información sino como mm, eh, elemento eh, fundamental mm, de estas redes de informática cuántica para que puedan eh, cubrir grandes extensiones y grandes y, y, y, y mm, eh, no sólo quedarse en un eh, en un ordenador sino que los ordenadores puedan conectarse entre sí y eh, ayudarse unos a otros uh -huh. por medio de toda la potencia que puedan desarrollar en un futuro, muchísima más de la que tenemos a día de hoy. Ese futuro se irá con la teleportación la teletransportación cuántica eh, ahora es eh, con diamantes eh, pero la información se quiere que viaje en el tiempo y que viaje en el espacio y este es un primer paso para que ese futuro sea desprendido claro exactamente, mucho más rápido y mucho más seguro gracias a los diamantes y a la, y a la física cuántica esta que sí. tan extraña nos, nos resulta pero el día de mañana si alguno de nosotros puede llegar a tener algún día un, un ordenador cuántico en casa dirá, sí. flipará claro que sí Fronteras de Fotólogo, Javier Soviano Javier, muchas gracias A vosotros